Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo es el Señor? Estaba yo abriendo un tema y no me abrió, abrí el otro y tampoco me estaba, por eso me estaba yo riendo ahorita que estaba aquí. Y el tercer tema sí me abrió luego, luego, yo dije bueno Dios, sale pues, yo no quería pero tú sí quieres. Y esta predicación y este tema se llama EPRC, así se llama. ¿Sabes que tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos? Para eso te rescató el Señor, ¿eh? estaba yo leyendo en días pasados acerca del diablo y los ángeles y su caída y todo lo que sucedió y el por qué el porqué el diablo tiene un o sea todo contra nosotros él ocupaba un lugar ahí en el infierno digo en el infierno, en el cielo él ocupaba un lugar ahí en el cielo un lugar altísimo, un lugar hasta allá arriba no había otro ángel que, que tuviera esa posición que él tenía Él, dice la palabra que dirigía ahí la alabanza y la adoración, dice que era bellísimo, el Señor lo hizo bellísimo. Y cuando cae el diablo, con toda su rebelión, un día vamos a hablar de eso, está interesantísimo. Cuando cae el diablo con toda su rebelión y todo eso, queda un hueco en el cielo. Se llevó una tercera parte de ángeles. Y después de que pasa todo esto, el Señor decide crear una nueva raza, la raza humana. Pero esta raza que creó que somos nosotros, hay unos que se creen del planeta de los simios, pero bueno. Esta raza humana, Dios la creó no solamente para llenar ese hueco, sino para hacerlo, hacernos más y hacernos hijos. Algo que el diablo y sus ángeles no son. Es más, ni los ángeles son hijos de Dios. Y tú y yo venimos a ser hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Dice la palabra que nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Pero cuando tú vienes a Cristo, brincas a la posición de hijo. ¿Si ¿Sí lo crees? Que Dios nos ha llamado a ser hijos. Ahora, yo te invito a que recuerdes tu estado Y yo voy a recordar mi estado Antes de conocer a Dios A lo mejor probablemente tú naciste en una cuna cristiana No sé, ¿quién nació en una cuna cristiana? Ok Pues arrepiéntanse Yo también nací en una cuna cristiana Y tuve que arrepentirme Porque Dios no tiene nietos Dios tiene hijos. ¿Sí? Y muchas veces yo digo que es más difícil para uno que nace en una cuna cristiana arrepentirse y reconocer que estamos mal que alguien que está allá afuera en el lodo totalmente metido en el pecado, porque hay un orgullo espiritual en las personas que hemos nacido en una cuna espiritual y como desde chiquitos estuvimos en la iglesia, no sabemos de todo a todo. Hasta no sabemos el idioma. Gloria a Dios. El Señor te bendiga. Aleluya. Amén, amén. Pero recordemos, no sé por qué estoy hablando de esto, pero bueno, yo nací en una cuna cristiana y realmente créanme que es bien difícil tirar el orgullo y decir, Dios, yo solo sé que no sé nada. Ayúdame, Señor. Pero recordemos por un momento en el estado en el que estábamos antes de conocer a Dios. Por el pecado no teníamos una relación con Dios, ¿estamos de acuerdo? Estábamos condenados a una muerte eterna. Nuestra vida se guiaba por las pasiones desenfrenadas. Espero que ya no. Éramos una creación de Dios, mas no éramos hijos de Dios. Y no teníamos herencia. Todo eso era antes de que conociéramos al Señor. Ahora, mi pregunta es, ¿todos aquí hemos recibido al Señor? ¿Hay alguien que no haya recibido al Señor aquí? Debería estar lleno de gente que no ha recibido al Señor. Pero bueno, ese es tema de otro. Gracias a Dios que todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor. Yo te invito a que traigas a alguien que no haya recibido al Señor para poder hacer el llamado y que, y que la gente reciba al Señor. Porque para eso Dios nos ha llamado. Pero bueno, no es el tema. No teníamos herencia, éramos creación más no hijos. Nuestra vida se llevaba por pasiones desenfrenadas. Estábamos condenados a una muerte eterna y no teníamos una relación con Dios. Pero en su infinita misericordia nos amó de tal manera que dio a Jesús su Hijo para que todo aquel que en Él crea, No se pierda, más tenga vida eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? Con la muerte y con la resurrección de Jesús, nuestra vieja naturaleza cambió diametralmente. Tú lo dijiste. Estaban hablando de la vida antes y demás. Bueno, pues ahí está el tema. Ahí está el tema. Con la muerte y resurrección de Jesús, nuestra vieja naturaleza cambia diametralmente. Ahora comenzamos a tener una relación con Dios. Nuestro espíritu vive y ahora puede acercarse al Padre. Eso es lo que pasa cuando tú recibes al Señor Jesús. Hay un cambio en tu a lo mejor afuera te ves igual. Estás igual con los mismos kilitos de más o de menos. Estás igual con las mismas arrugas, pero en tu interior. Pasa algo, tu espíritu vive y ahora puede acercarse al Padre. Número dos, siendo redimidos por la sangre de Jesús, ya no estamos condenados a una muerte eterna, ya que Jesús mismo nos promete que habitaremos juntamente con Él en el reino de su Padre. ¡Wow! ¡Qué padre, ¿no? En el reino de su Padre, ¡qué padre! Número tres, ahora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y comienza a regir, nuestra vida. ¿Escuchaste eso? Eso es bien importante. Escucha pueblo, eso es bien importante. El Espíritu de Dios empieza a regir nuestras vidas. Ya no eres tú, ya no son tus pasiones, ya no es el pecado, ya no es la iniquidad, no es la rebelión, es el Espíritu de Dios. Rigiendo nuestras vidas No cayendo ya en ese desenfreno Dándonos valentía Y sabes qué, algo bien importante Dominio propio Otro beneficio que hemos obtenido Es que como hijos tenemos los derechos de la familia ¿Cuántos somos hijos de familia aquí? Todos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con nuestros papás? ¿O qué hacemos? Algunos todavía con nuestros papás Oye, yo, yo, es que yo, yo, y, y dame, y yo, te, y, tenemos derechos de familia, ¿no? ¿O no? Pues en Dios también tenemos esos derechos de familia. Ya no somos más criaturitas del Señor, como dice por ahí, este, ¿quién decía? Criaturitas del Señor. Verbes decía, ¿no? Criaturitas del Señor. Ya no somos criaturitas, somos hijos en toda la extensión de la Palabra. La palabra dice que nos ha hecho juntamente coherederos con Cristo. Si pudiéramos entender plenamente esa palabra coherederos, créanme que otro cantar sería con nosotros. Coherederos juntamente con Cristo Todo lo que Él obtuvo en su victoria en la cruz, la misma herencia de poder y autoridad de Jesús es para nosotros. Por eso es de que no me canso de estar declarando sobre nuestra nación. Sabes que Dios, tomamos autoridad, Señor, ¿sabes qué? Levantamos nuestras manos, Señor, abrimos nuestra boca, proclamamos. Ayer el viernes les decía, somos profetas de nuestro destino. Y el profeta qué hace, se queda callado, ¿qué hace? Abre la boca Dice las cosas Perdón si no me muevo mucho Porque parezco robot desde del viernes así Le hago así y me duele Tenemos la misma herencia De poder y autoridad de Jesús Y además dice la palabra Que todas las cosas son de Él Y por Él fueron creadas O sea que todo eso también es de nosotros Todo lo que Dios ha creado Es para nosotros ¿Son de Él? ¿Son de Él? Entonces también son de nosotros. Somos coherederos. Somos llamados por Él reyes y sacerdotes para Dios. Para ser mayordomos de Él. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? EPRC. Reload. Ahorita van a ver qué es eso. ¿Estamos de acuerdo con todo esto que hemos dicho? Lo que antes éramos... Bueno, voy a seguir el ejemplo del... De, de, de, lo que antes éramos y lo que ahora somos. Si no, los estudiantes del instituto no, no, se agarran y... Es que siempre les digo que de este lado estaban los que... Antes y el después. Entonces, si ahora les digo antes y después, se les van a cruzar los cables. Antes y después. Pero ¿sabes que Últimamente el pueblo de Dios ha caído en un letargo que está matando la obra de Dios... ¿Escuchaste eso? La iglesia está cayendo en un letargo que mata la obra de Dios en la vida de sus hijos. ¿A qué me refiero? A que se tiene un conformismo. A que se tiene una tregua con el mundo. Y como les he dicho a muchos, muchas veces, bailando con el enemigo. Hemos caído en un conformismo. Y lo que dice su palabra lo minimizamos porque el mundo así lo diluye. Y entonces hay una super mezcla de supergracia. Y entonces, ¿sabes qué? No tienes que ser tan así, no tienes que ser tan exigente con tu vida, no tienes que ser tan fanático, no tienes que, ¿cómo te metes ahí con Dios? Ay, ¿cómo? No, no, no, hombre, te estás cayendo en esto, hay conformismo, entonces la gente por pena hace se desacelera y cae en un conformismo inclusive hay enseñanzas o sea en muchas iglesias de que sabes que no importa haz lo que quieras no pierdas tu salvación hombre viva la vida y la palabra dice que en estos tiempos van a decir que van a empezar a decir la gente bebamos y comamos porque mañana moriremos es exactamente lo mismo o sea reviéntate ahorita hombre mañana qué pase pues quién sabe y esto ha originado que muchos del pueblo de Dios que los hijos de Dios vivamos un cristianismo light ahora todo es light y todo el mundo se quiere poner a dieta y nos ponemos a dieta inclusive de Dios no, no, no, ligerito, que no engorde a mí dilúyeme, a mí no me hables así de la palabra así fuerte porque no, no, no, eso eso no a mí diger, digeridito así, suavecito Y esto ha traído hoy a muchas iglesias y en las vidas de las personas, de los hijos de Dios, este aletargamiento al de muerte y sequedad. Una apatía de hacer las cosas, una falta de compromiso con las cosas de Dios. ¿Escuchaste eso? Una falta de compromiso con las cosas de Dios. Y todo va peor. Del número de actividades que tenemos que hacer en el día, las cosas de Dios las mandamos hasta el último nivel para hacer. Y si bien le da a Dios, porque si no las dejamos de hacer y decimos, bueno, mañana. Y nos convertimos en el hombre y las mujeres del mañana. Como decía Emanuel, cantaba, ¿no? El hombre del mañana, la séptima luna. ¿Sí? Es el hombre del mañana, ¿verdad? Aquí, aquí tengo mis apuntadores de... Lo dejamos para mañana y le decimos al Señor, ay mira, ay para mañana. Hoy oh, yo estuve muy ocupado, Señor. La verdad estoy ocupadísimo. ¿eh? Es que tengo esto y tengo el otro y tengo el otro y tengo bueno, ¿so pues okay. qué? Y sabes qué pasa cuando empiezas, caes en eso, empiezas a frenarte, empieza. Eh, mi esposa tiene un ejemplo, dice, no pasa nada. Y sí, no pasa nada. Agarras, te frenas y la corriente del mundo te empieza a pegar. Y en vez de que tú estés jalando hacia adelante y estés empujando hacia adelante, te detienes y la corriente te empieza a jalar, te empieza a jalar y te empiezas, no, pues hoy no voy, bueno, mañana tampoco, bueno, no, no creo que no pasa nada si no asisto, no, creo que no, o sea, y bueno, está bien señor, no, hoy no oro, bueno, ah, uh, bueno. Tienes 30 segundos Señor, Señor te doy gracias por este día Bendice mi día, bendice a mis hijos Señor Gracias Señor, gracias por sus alimentos Ok, gracias Señor Y una, dos, tres por mí por todos mis compañeros Gracias Señor, amén Y le empiezas a gente en tu vida diaria ¡Zun, zun, zun, zun, zun, zun! sun. y el Señor? Bien, gracias Hay para mañana Dios Esto que trae como resultado Escúchame bien lo que voy a decir Hijos de Dios, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que han creído, ¿no? O sea, entonces pues no estoy hablando de la gente de allá afuera, estoy hablando de nosotros. Esto trae como resultado que los hijos de Dios estén fumando, estén tomando, estén fornicando, estén adulterando, estén consultando a los muertos, estén en adivinanza. Estén en mentiras, en engaños, en chismes, en rencores, en falta de perdón, manipuladores, amantes de sí mismos antes de Dios, faltos de amor, dispuestos a juzgar a su hermano antes de amarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Dices, pues, ching, ya se montó en la motocicleta el pastor otra vez. ¿Tan bonito que iba? Pues no que te dolía todo y no te podías mover. Pues sí, pero la boca, a pesar de... ¿Me oyen que estoy ronco? Porque en el partido del viernes estaba, ¡bajen, bajen, por favor! Estaba yo de portero, ¿no? me estaban metiendo, parecía yo que estaba en el paredón ahí. Y mis defensas bien gracias allá adelante. Pero sí, sí, sí puedo hablar, gracias a Dios. Los hijos de Dios se encuentran con todo este tipo de cosas. Y cuando tú hablas con las personas, ¿sabes qué te dicen? ¡Ay, pero pues es que no está mal! es que mis amigos lo hacen y es que, y es que, y es que entonces, yo te preguntaría entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre haber creído o no? o sea, ¿cuál es la diferencia? si de todas formas te estás reventando pues ¿sabes qué, hermano? reviéntatela bien porque el Señor vomita a los tibios o eres o no eres y perdóname que te lo diga pero yo no lo digo lo dice Él ¿en qué radica la diferencia? La, la diferencia radica en que se nos olvida que como hijos de Dios como coherederos del reino juntamente con Jesús como reyes y sacerdotes ¿sabes qué se nos olvida? que vamos a rendir cuentas Se nos olvida. ¿Cuentas? Oh Dios. Me debería de haber quedado en mi casa hoy. No me gusta rendir cuentas. ¿A cuántos les gusta rendir cuentas? Seamos sinceros. ¿a cuánto les gusta rendir cuentas? yo creo que a nadie le gusta, si te ponen un supervisor arriba, ay el supervisor, y siempre estás ay el supervisor, ay, y el supervisor llega y te dice ¿cómo vas? O sea, pues ¿qué? ¿qué? ¿qué? No, me, ¿no confías en mí o qué? el supervisor tiene que supervisarte, tu jefe tiene que ver qué rollo tu papá, tu mamá tiene que ver qué rollo contigo, a los hijos les choca que los padres estemos, ¿y qué estás haciendo? ¿y por qué estás haciendo? no hagas esto no hagas lo. ay ya déjeme déjeme vivir, no, espérate, Dios ha puesto autoridades sobre nosotros para ¿para ¿qué? para que rendamos cuentas ¿cómo vas en la escuela? ¿tú le preguntas a tus hijos cómo van en la escuela? a ver tus calificaciones ¿por qué? son mías échale déjame verlas es que se cayó la plataforma no puedo acceder a mis calificaciones esa es nueva, ¿eh? Esa es nueva. Ahora es, ya, ya no, no, es que no, no. ¿Quién sabe qué le pasó a la plataforma? No puedo accesar, no te las puedo enseñar. Rendir cuentas. ¿Sabes por qué estoy hablando de esto? Porque si, si, todos, si todos vivimos en un estado de rendición de cuentas, otro gallo cantaría. Si tú vives constantemente con la conciencia de que tienes que rendir cuentas delante del Señor, Vámonos a Deuteronomio 18-19 ¿De dónde viene eso que rendir cuentas? ¿Yo rendir cuentas? Si yo soy Juan Camané Yo nací en la cuna cristiana Yo me sé la Biblia de pe a pa Pues te la sabrás de pe a pa Pero tienes que rendir cuentas Es más, yo diría que si te la sabes de pe a pa Más tienes que rendir cuentas Porque más conocimiento tienes de Dios Y los que recién acaban de recibir al Señor dicen, uy, ¡Qué salvada, tengo menos que rendir cuentas. Dice Deuteronomio 18, 19. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Al que no escuche, mas será que cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le Bueno, ahí dice otra versión, Reina Valera, residenciaré, válgame Dios. ¿Alguien me puede decir qué es eso? Dice, yo le pediré cuentas. Mira, es por eso que hoy en día la iglesia y las vidas personales de cada uno de los hijos de Dios no avanza, escúchame bien, no avanza como debiera. Qué rara palabra. ¿eh? Yo también tengo Reina Valera, aquí no viene así, pero bueno, residenciaré. Me lo llevo de tarea. ¿Escuchaste lo que dije? Si quieres quita el residenciar ella, porque los distrae. Escúcheme bien. Hoy en día la iglesia, en general, y las vidas personales de cada uno de nosotros no avanza como debiera. Si viviéramos en un EPRC, ahora sí quieren saber qué es EPRC. Hoy tienes que salir con un EPRC, es un estado permanente de rendición de cuentas, un EPRC, estado permanente de rendición de cuentas, E de estado, P de permanente, R de rendición y C de cuentas, EPRC. Primera de Pedro 4 del 1 al 6 Si quieres no lo pongas, yo lo pongo porque está muy largo Digo, yo lo digo Primera de Pedro 4 del 1 al 6 Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne Armaos también vosotros con la misma actitud Porque Él ha padecido en la carne El que ha padecido en la carne Ha roto con el pecado ¿Escuchaste eso? ¿Qué hizo Jesús A ver, va otra vez. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne, ha roto con el pecado. ¿Qué hizo Jesús? ¡Rompió el pecado! Escúchame iglesia, no puedes decir que traes pecado. Él ya lo rompió en ti. Dice, ha roto con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Qué quiere decir? ¿Tú has creído en Cristo? Desde que tú creíste en Cristo, tú ya no tienes que vivir en tus pasiones. Sino, ¿qué tienes que hacer?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 Está describiendo nuestra nación, ¿eh? Está describiendo cómo somos. Iba yo a hablar de, de otro tema que luego se los voy a dar, que va a ser, es el factor agar. Pero ahí se los voy a dejar nada más así. ¿Cómo nos trae de herencia? ¿Por qué somos los mexicanos como somos? El factor agar. Pero luego, luego hablamos de eso. Dice: y en abominables idolatrías. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿No te ha pasado eso? Cuando tú has creído en Cristo y Dios te empieza a cambiar, ¿qué pasa con tus amigos? Vente chava, vente, vamos a echarnos unas cheras, ven, vamos a echarnos unos six. No, espérate mano, es que yo ya no le entro. ¡No le saques maestro! ¿Qué te pega tu mujer o ¿Qué? Mandilón No, cómo, espérame, no me digas así Mandilón Ah, no, ¿sabes que yo no soy mandilón? Me voy a echar una Vente Vamos a echarnos una ¿Eh? No le saques, maestro no. Ay, sí, muy santo, ¿no? Muy santo, ¿no? A ver, déjate, quito la aureola, Espérate ¿No nos dicen así el mundo? ¿Sabes que Eres un fanático Te lo prohíbe tu religión y tu mujer Te pega tu vieja, sí chiquita quita grandota, como sea. Si no pregúntale a Conrado, ¿cómo le va? <risa> ¿Qué pasa cuando eso, esto, fíjate cómo lo describe la palabra? O sea, lo estaba yo leyendo y dije, Dios, qué grueso está esto. Dice, a ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué es disolución? Yeah. Una no es ninguna Dos apenas hacen una Y como una no es ninguna Pues me echo otra Y como una no es ninguna Y disolución Sí, hombre Venga invítate a las amigas órale, sí, ven, ven. Disolución Dice Y por eso Os ultrajan Qué mandilón eres man? De veras Poco amigo No te puedes echar una conmigo Poco amigo Ya viste que la güerita esa Te está echando los ojos Ya ¿Viste? Órale, maestro, mira. No, ¿sabes qué? Yo ya no. Ah, como no, hombre? Si tú eras, pero... El potrillo. ¿Eje? ¿Cómo, ¿Cómo le hacías? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo? ¿Cómo? Rosy le hace muy bien lo que le dice... Hace... Si tú eras todo un... Todo, todo un estadio. Eras todo un estadio ahí, un, todo un cemental ahí. No, no, no, ya no. Ay, si no me digas que te hiciste. No, fíjate, yo ya no corro contigo. Dice, y por eso os ultrajan. Ellos darán cuenta a quien... ¿Qué dice? Ellos darán qué? Ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto ha sido anunciado el Evangelio Aún a los muertos Para que sean juzgados en la carne como los hombres Pero vivan en espíritu según Dios ¿Sabes qué? Yo quiero vivir en el espíritu Yo quiero vivir en espíritu según Dios Yo quiero hacer la voluntad Entonces ¿Sabes qué? ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Cede a las presiones del mundo Y en muchas iglesias Y perdón que se los diga, pero muchas iglesias, muchos pastores no quieren hablar esto para que no se les ofendan las ovejas. Ay no, pastor, qué duro está hablando. ¿Sabes qué? Yo prefiero hablarles duro y así pegarles una revolcada para que entiendan y salgan de eso a hablarles todo. No, mira, no, no, no hay problema. Total, hombre, una borrachera cada 15 días. Cada mes, ándale, está bien. Tienes licencia cada mes. ¿O sabes qué? Pues es, no está mal, hombre. Si, si puedes hacerte guaje a, a tus empleados y, y les robas tantito ahí, les quitas unas cuantas, o no les pagas. Está bien, hombre. O sea, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? O sea, estos versículos son... Pero haz de cuenta que los escribieron para estos tiempos, para todos nosotros, para todos nosotros. Dice, por esto ha sido anunciado el Evangelio. ¿Sabes qué? Mejor hubiera sido que nunca hubieras escuchado el Evangelio. Si es que quieres andar allá afuera. Pero como lo has escuchado, vas a rendir cuentas. Lo vimos en el curso y, y lo hablamos acerca del tribunal de Cristo y del gran trono blanco. Los que estuvieron en el curso recordarán todo lo que hablamos de eso. Y, va, y ahí vimos que todos vamos a presentarnos delante del Señor. Ahora, lo importante es dónde te quieres presentar, en el tribunal de Cristo o en el gran juicio del gran trono blanco. Pero si tú eres de los afortunados que te presentas al tribunal de Cristo, vas a rendir cuentas vas a rendir cuentas. Y peor tantito si te presentas ante el gran trono blanco, porque ahí sí vas a rendir cuentas y vas a recibir un castigo. Si tienes interés en esos temas, ahí tenemos grabadas las clases. Pero no es el tema de hoy. Todos vamos a presentarnos delante de Dios. La iglesia ha olvidado esto y predicamos un evangelio light. Para que no te me ofendas. ¿Sabes qué? Y perdón que te lo diga. No me interesa si te ofendes o no. A mí me interesa hablar lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice es bueno para ti. Si te ofendes, sorry man. Pero ¿sabes qué? Tú necesitas escuchar, porque el viernes estábamos hablando que Dios va a traer grandes cosas, que Dios va a traer, ¿no? ¿se acuerdan todo lo que dijimos? Pero si andamos en todo esto, ¿qué onda con esto? Entonces creemos que no tenemos una responsabilidad delante de Dios, Hebreos 4 del 12 al 13, Hebreos 4 del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es, viva y eficaz. Todos no sabemos eso, ¿verdad? Sí te lo sabes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto le decimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Gloria a Dios. Y todavía no sabemos más y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿No, ¿No decimos así? Led, ya regresó mi compañera. El viernes se fue conmigo, ¿eh? Es decir. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y nos seguimos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? todos nos sabemos ese versículo, ¿verdad? Sí. ¿pero qué pasa con el versículo 13? dice, no existe cosa creada que no sea manifestada en su presencia escúchame bien y no voy a ventanear a nadie ni nada ¿qué pasa cuando tú estás ahí solo en tu computadora y empiezas a ver pornografía? ¿qué pasa cuando estás tú solo vas en el coche solo y de repente ves ahí una chica y casi chocas porque se te quedaron los ojos en la falda con el trasero de la chica. ¿Qué pasa cuando no hay nadie y no te ve? ¿Qué haces? O peor tantito, hay muchos que ya no les importa que los vean. Dice que todo, todo, no existe cosa creada que no sea manifiesta. En su presencia Escúchame, cuando tú pecas Cuando tú estás haciendo lo malo delante de Dios Haz de cuenta que Dios Está sentado en su trono Y tú estás delante de Él cometiendo el pecado Eso es lo que dice O sea, Dios te está viendo así Ay, no le exageres Cuando llegues al cielo Te peleas con Pedro Sí, por favor. ¿Por qué dijiste eso, Pedro? No sabes en las que me metiste, Pedro. Ah, no, perdón, es Pablo. Sorry. Es Hebreos, o sea, es que me, me quedé en, en primera de Pedro. Es Hebreos, o sea, es Pablo. Bueno, creen que Pablo escribió Hebreos. Yo también creo que Pablo por, lo escribió, pero bueno dice, no existe cosa creada que no se manifieste en su presencia, por eso todo mundo se queda hasta el versículo 12 oh sí la palabra de Dios es bien eficaz más penetrante que toda espada de dos filos, penetras a partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón pero no te das cuenta que cuando tú pecas todo lo que pecas y todo donde estás, estás ahí manifestado en su presencia y continúa el versículo, dice, más bien todas están desnudas y expuestas ante el Los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Oh! Dios, hoy no debería de haber venido. Y consta que me duele la espalda y las piernas y demás. ¿eh? ¡Ah! Tenemos que lanzar más seguido este movimiento. El versículo 13 de Hebreos 4 es tremendo. Mira, te lo debes de amartillar en tu vida. No existe cosa creada que no se manifieste en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que, ¿qué? Entonces, ¿tenemos que rendir cuentas? ¿Sí? ¿Y sabes de qué vamos a...? ¿Sabes de qué vamos a tener que rendir cuentas? Hay muchas cosas que vamos a tener que rendir cuentas, pero yo aquí puse tres cosas que tenemos que rendir cuentas. ¿Sabes qué? Número uno, ¿qué hiciste con el Hijo, con Jesús? ¿Qué hiciste con su sangre preciosa? Ese es de lo primerito que vamos a tener que dar cuentas, ¿eh? Porque fuimos lavados por la sangre de Cristo. Yo creo que no hay cosa más preciosa. Ni las calles de oro, ni las, las puertas de zafiro y de diamante que describe Apocalipsis. de la eso, eso no se compara con lo precioso de la sangre de Cristo. ¿Qué hiciste con el Hijo? ¿Y sabes por qué te estoy diciendo esto? Porque esta parte de que, qué hicimos con el Hijo es la parte donde entra, donde Dios nos dice que somos reyes. Hay una parte donde dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Esta parte de reyes es esta parte de qué hicimos con el Hijo. ¿Qué hiciste con el Hijo? Me refiero a que toda nuestra vida personal y de relaciones con nuestro prójimo. Eso es lo que tiene que ver de reyes. ¿O un rey se aísla y está ahí y no ve a nadie? No, ¿un rey qué hace? Ve por su pueblo, ve por su prójimo, está viendo por los demás. ¿Qué hiciste con la sangre de Jesús? ¿La pisoteaste, la despreciaste, la minimizaste hasta el punto de despreciarla y no valorarla? Eso es lo que hoy en día muchos hijos de Dios están haciendo. Y sabes qué? Cuando estaba yo estudiando esto yo dije, "Señor, ¿por qué quieres que hable de esto, Señor? Esto está bien fuerte. La verdad esto es muy fuerte." Y si lo estoy hablando así bien lightes porque estoy cansado, de veras. Pero esto es bien fuerte. ¿Por qué quieres? ¿Sabes por qué Dios quiere? Mira, y Dios me por eso cuando empezamos la alabanza, ¿qué les dije? ¿Qué es lo que Dios me había regalado esta semana? El viernes viendo a mis hermanos y amigos Disfrutando y pasando Eso es lo que Dios me regaló Una convivencia preciosa ¿Y sabes qué? Porque Dios me regaló esto Yo tengo que decirte esto Porque tú tienes que salir de esto O no debes de caer en esto Puede ser ¿qué hiciste con la sangre de Cristo? ¿vas a tener que rendir cuentas? ¿te importó más seguir con tus cosas que hacer sus cosas? no Dios, ahí sí, queda tiempo ¿eh? dame chance esta semana no Señor estás agendado para la que viene y la que viene Dios sorry, salieron nuevas cosas Te importó más seguir con tus cosas que con sus cosas. Te importó más lo que los demás dicen que lo que Dios te manda a hacer. Te importó más la corriente del mundo que guardarte del mundo. Todos tenemos ese, ese enfrentamiento. ¿eh? No creas que porque yo estoy aquí adelante, ya estoy arriba de un pedestal y traigo mi ax, ángel y, y tengo mi aureola y todo, no gracias a Dios ya me dio mi angelito ahí. compartiste las buenas nuevas del evangelio a tus prójimos, a tus amigos o sabes qué o te da pena y te hiciste de la secreta te hiciste de la KGB de la KGB o de la CIA, de la secreta compartiste las buenas nuevas a tus amigos, a tu prójimo y aún más sabiendo que ellos necesitan de Dios así como tú lo necesitaste necesitan ellos escuchar la palabra de Dios y sabes que al hacerte de la secreta prácticamente se la se las has negado a ellos ¿has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿O lo has juzgado, lo has criticado, has expresado tu opinión acerca de esa persona y lo has desechado? ¿Sabes qué has hecho? ¿Has querido remover la paja del ojo de tu prójimo cuando tú tienes una viga en el tuyo? ¿De qué vamos a rendir cuentas, número uno? ¿De qué hicimos con la sangre de Cristo? A nivel personal y a nivel de mi prójimo. Esa es la parte de reyes. Número dos, de que vamos a rendir cuentas de qué hiciste con tu familia, sacerdotes, hombres, nos toca a nosotros. De tu familia, Dios nos va, de la familia Dios nos va a pedir cuentas, cuentas al padre y a la madre de cómo los enseñamos, de cómo los guiamos, de cómo los soltamos, inclusive. ¿sabes también de qué nos va a rendir cuentas? vamos a rendir cuentas esposo de cómo amamos a nuestra esposa de esposa de cómo amaste a tu esposo ¿como Cristo? ¿o a la manera del mundo? ¡vieja! ¡viejo! digo porque también hay ¿verdad? esposa ¿cómo honraste a tu esposo? y lo amaste y te sujetaste a él Si le apoyas, si eres su ayuda idónea, lo ves como tu cabeza, así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero hombres, ¿se sujetan a Cristo? ¿Como Cristo se sujeta al Padre? Es que, perdón que se los diga, pero así tenemos que verlo. Hijos, ¡Ah! todos ¡Chu! De cómo vivieron su vida dentro de su familia. De respeto. De honra a sus padres y a sus hermanos. ¿Escucharon eso? Respeto entre los hermanos. Dando y no esperando recibir nada a cambio. De toda la familia sacerdotal, Dios va a pedir cuentas de la santidad de esa familia ante Él. De eso vamos a rendir cuentas. Bueno, y de muchas más cosas. ¿no? Número tres. ¿De qué vamos a rendir cuentas? ¿De qué hiciste con tus dones? Y eso que entra en la parte de mayordomos. ¿Sabes que Dios te ha hecho un mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? ¿Administra lo suyo? Lo, de, lo del boss, lo del jefe. Sí. Administra Dios te ha dado dones Y Dios te va a pedir cuenta de los dones De cómo tú los utilizaste Para iniquidad y pecado O para la gloria de su reino ¿Qué quieres? Porque igual puedes utilizar los dones para Pecado ¿eh? Puedes ser un excelente líder Y llevar las cosas Al pecado Y es más guías a gente al pecado O puedes ser un excelente líder Y llevar las cosas para la gloria al reino de Dios. ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Los escondiste o los pusiste a producir? ¿Recuerdan esa, esa parábola? Que el Señor se va y reparte talentos en, entre sus siervos. Y uno lo invierte. Invierte todo. Otro invierte creo que la mitad. Y otro lo esconde, ¿no? Dice yo me voy a la segura. Yo creo que ese era mexicano Porque dijo, por si las moscas ¿No? Mejor lo meto abajo del colchón ¿Qué hiciste con esos dones? ¿Los escondiste o los pusiste a producir? A ver, yo quisiera que A ver, cierra tus ojos Y piensa, ¿qué don Dios me ha dado? ¿Qué don Dios me ha dado? A lo mejor es cantar Tocar A lo mejor es un don de gentes. Y te acercas con la gente y, y agarras y, y empiezas y haces plática bien fácil. Ese es un don, eh. A mí me cuesta trabajo. Pero hay gente, mi padre, por ejemplo, él es un evangelista nato. Y créeme que nunca se ha parado en un púlpito, ¿eh? ¿Sabes dónde evangeliza él? Así, hola, ¿cómo estás? Y, y va sentado así en el camión o en el metro y, y empieza, bueno, iba, porque ahorita ya no, pero iba así, platicaba con el de al lado y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y la persona, "Ay, qué tal, y, y de repente chum, tum, y de repente pum, ya le estaba hablando de la palabra de Dios, y muchas veces recibió la gente al Señor ahí en los camiones, se bajaban del camión y sígame hablando, Señor, sígame hablando de eso, Señor, y ni los conocía. Una vez le tocó a mi padre, que iba en el metro allá en México, en el metro sentado, y de repente tenía un, un, un chico al lado y, ¿sabes qué?, empezó a hacerle plática y como que no quería hablar al chavo y le empezó a hacer plática. Y estoy hablando de mi padre ya de 65 años, o sea, casi 70 años, eh o sea, ahí iba al lado ahí a platicando con esa persona y, y, y de repente resulta que... Por ese don que él, que él tiene, empezó a sacarle las cosas. Y resulta que ese muchacho iba a pararse en no sé cuántas estaciones más. Y se iba a aventar al metro y se iba a suicidar. ¿Qué don tienes? ¿Escribir? ¿Componer canciones? ¿Dónde está el don? Este, este va a ser este... Va a cantar fuerte. Ahí está el don Yo soy mexicano Va a cantar ¿Dónde está? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus dones? Yo creo que cada uno sabemos cuáles son nuestros dones, ¿no? No nos hagamos Bien que sabemos cuáles son nuestros dones Y si tu don es hacer negocios Pues ahí está Ahí está Si es hacer galletas Ahí va un pedazo del corazón de Dios te vendo, Mira, sabes que esta galleta está deliciosa pero más delicioso está lo que te voy a decir es más, te vas a ver más rica mi galleta ¿cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿sabes qué? vamos a tener que rendir cuentas a lo mejor el don es merolico aquí estoy yo, merolico. bueno, pues ahí estoy ejerciendo el don ¿no? los escondiste y los pusiste a producir para amar y dar amor y, o, y para beneficio de tu prójimo, yo quiero escuchar escúchame bien, yo quiero escuchar la tierna voz de mi Señor decir bien, ven buen, siervo, fiel entra en el gozo de tu Señor esas palabras son terribles ¿eh? o sea digo terribles, de, de, no de feo sino de, o sea si las desmenuzas ven, buen ahí tenemos para sacar un buen cosa un buen ¿siervo? otro tanto más ¿fiel? mejor le continuamos yo quiero escuchar de mi Señor esas palabras, Tito Tito Capotito Tito capítulo 1 primero versículo del 6 al 9 dice, escucha lo que dice Tito sea el anciano irreprensible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, híjole, a ver, ¿tus hijos son creyentes o nacieron en una cuna cristiana? Muy distinto, que tenga hijos creyentes que no sean acusados como libertinos o rebeldes, vámonos. No, y los otros dos temas también estaban, pero cañones. ¿eh? Acusa, que no sean acusados como libertinos o rebeldes. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como mayordomo de Dios. ¿Y sabes qué? Aquí muchos se van, no, pues están hablando del pastor, ¿eh? Perdóname mi hermano, pero tú y yo somos ministros de Dios. A uno nos ha tocado ser pastores... A otros maestros, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros apóstoles. Y nunca dice ahí, ovejas, ¿verdad? Entonces, en alguno de estos debes de caer tú. Todos somos ministros de Dios, entonces todo esto es para ti para mí. Dice, que sea reprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante ni de mal genio. Espérate César, ahí me diste con... donde me duele del fútbol. Del... Que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero. ¿Pues qué? ¿No te parece, hijo? ¡Chale! ¿Y aquí? Que no sea pendenciero, ni ávido de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, oh, y muy importante, y dueño de sí mismo. Ahí está la clave que sepa retener la palabra fiel conforme a la doctrina para que pueda exhortar con sana enseñanza y también refutar a los que se oponen ese es Tito 1 del 6 al 9 y luego Tito 1 del 15 al 16 dice para los, para los que son puros todas las cosas son puras pero para los impuros e incrédulos nada es puro pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados para toda buena obra. Qué palabras tan duras, ¿eh? Qué palabras tan duras. ¿Y sabes qué? Muchos dicen, no, pues bueno, Pablo se les escribió a Tito pues porque era un chavo y, y conté, pues ahí iba empezando y, y, y, y pues lo instruyó, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Esas palabras son para cada uno de nosotros. Y yo no sé en qué parte y en qué fase estés de todo esto, pero yo no quiero una mente y mi conciencia corrompida. Yo quiero que mis hechos digan que yo conozco a Dios. Yo quiero ser obediente. Yo quiero ser aprobado para toda buena obra. ¿Tú lo quieras? Y por si no fuera poco, seguimos con Tito. Tito, Tito. Tito, Tito, Tito. Tito capítulo 2. Fíjate lo que le escribe Pablo a Tito en el capítulo 2. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes. ¿Cuántos hay aquí así? ¡Vamos, hombre! ¡Tengan fe! Señor, a lo mejor no lo soy, pero voy para allá, señor. Bueno, ¿cuántos van para allá? Ay, todos, señor. Sí, la ola, a ver, la ola, ahora sí, la ola. Uh. Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino. ¿Le sabe algo el Señor? ¿Quién sabe? ¿eh? Maestras de lo bueno. ¿Cuántas maestras de lo bueno hay aquí? Gracias, amor. ¿Cuántas van para allá? Entonces, ¿qué debes de ser? Maestra de lo bueno. Qué grueso está eso, ¿no? Maestra de lo bueno. De manera que encaminen a la prudencia a las mujeres jóvenes. ¿Cuántas mujeres jóvenes hay aquí? Levante su mano. Ay, no se hagan, ustedes ya traen varios ahí, varios años cargados. <risa> Me van a colgar en la casa por eso que dije. ¿Cómo hay chiste eso? <risa> Ay, Dios, ten misericordia de mí. Fíjate para qué van a ser maestras de lo bueno, para que encaminen a la prudencia a las mujeres jóvenes. Mujeres mayores ¿Para qué Dios les ha dado esa hermosa sabiduría que tienen? Para enseñar a las mujeres jóvenes Dice ¿Qué es lo que le van a enseñar a las mujeres jóvenes? Fíjense A que amen a sus maridos Y a sus hijos A que sean prudentes y castas a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada, exhorta a sí mismo a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? eso, allá bien dice, exhorta a los jóvenes, ¿qué es exhortar? darles el negativo, quisiera, pero, sí, sí, sí, a ver, ven para acá, Ven para acá. ¿eh? Tu madre dijo que latigazos, así que te aguantas. Exhortar es, maestro, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te crees? Muchas veces pensamos que exhortar es, hijo mío, sigue la prudencia. Acuérdate de la palabra del Señor. Okay. eso no es exhortar exhortar es ¿qué te pasa maestro? ¿qué te crees? ¿no eres hijo de Dios? ¿entonces por qué estás haciendo eso? o sea ¿qué onda contigo? no, no, bebe a los ojos no te hagas algo trae ¿eh? Oh, gracias Dios No lo vuelvas a hacer ¿eh? O sea, veme a los ojos No lo vuelvas a hacer ¿Entendiste? No quiero volverte a decir estas cosas, ¿ok? ¿Te exhorto? Eso es exhortar Dice, mejor me hubieras dado latigazos Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, mostrándote en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. Ah, si yo lo quiero exhortar a él, ¿qué debo de hacer? Ser ejemplo. No fumes, hijo, ¿eh? Y menos de esa, carnal, que está bien, está bien buena. Pásatela, pásatela. No, hijo, no, no, no caigas. O sea, ¿qué tengo para yo exhortar lo que tengo que hacer? mostrarme como ejemplo de buenas sombras demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana y reprensible para que los que se opongan para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada malo que decir de ninguno de nosotros exhorta a los siervos a que estén sujetos a sus propios amos en todo aquí está hablando a los siervos que eran esclavos pero si tú tienes un empleo te está hablando a ti si tú tienes un jefe, te está hablando a ti exhorta a los empleados que estén sujetos a sus propios jefes en todo que sean complacientes y no respondones ¿por qué? ay sí, ¿por qué no le dices a él? ya la estás cargando conmigo, ¿verdad? ¡Qué injusto ¿no? ¿a poco no? todos lo hemos hecho en algún momento no se haga ay, el pastor siempre me pide que haga yo esto ay y los otros ahí sentadotes ay Pues qué bueno, así no juntas polvo en tus pompis. Órale. Que no sean respondones, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Yo he escuchado desgraciadamente a muchos empresarios cristianos, ¿sabes qué decir? Yo no contrato gente cristiana. Prefiero gente del mundo. ¿Sabes por qué? Porque la gente cristiana cuando es contratada, como saben que el jefe es cristiano, sea apa... al fin no me va a decir nada. Y cuando el jefe cristiano agarra y le dice, oye, qué onda, ¿Qué te está pasando, trabájale, órale. Ay, no, pues es que como pensé que éramos hermanos, pues sí, hermanos en Cristo, hijo, pero aquí soy tu jefe. Y te pago un sueldo. Y la gente cristiana, la gente que tiene eh, negocios prefiere contratar a gente del mundo, porque muchas veces la gente del mundo es más cumplida que un cristiano. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Sino que demuestren toda buena fe para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir. La gracia que nos enseña a un libertinaje, a hacer lo que se te dé la gana. Fíjate lo que dice aquí, la gracia, ay Dios ya me perdí, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres enseñándonos, ¿quién nos enseña? La gracia salvadora, a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador, nuestro Jesucristo. ¿Qué te enseña entonces la gracia? ¿A que puedes hacer lo que se te dé la gana? No A vivir como Dios manda ¿Cuál es el tema de hoy? EPRC ¿Qué quiere decir EPRC? Estado permanente de rendición de cuentas Todos estos versículos hablan de eso, ¿eh? Mira, yo te invito, mira, vamos a hacer un repaso, mira, anótalo ahí, por favor, anótalo, anótalo. Anota los versículos. Hebreos 4, del 12 al 13. ¿Tienen tarea esta semana? Pensaban que ya iban a venir el domingo y ya recibí la bendición y chin marín de doping, güey. No, tienes tarea en la semana. Hebreos 4, del 12 al 13, ¿ok? Otro versículo. Tito, capítulo 1. Versículos 6 al 9. Y Tito. Capítulo 1. Versículos 15 y 16. Tito. Todo el capítulo 2. Que es lo que acabo de leer. Y apunta Tito. Capítulo 3. Del 1 al 8. Que ahorita se los voy a leer. Y miren. Y no me metí en Santiago, porque Santiago nos pega una revolcada que dices, ay, santo apóstol del Señor, deja que te vea en el cielo y vas a ver cómo te va. Tito capítulo 3, del 1 al 8, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, ¡pero si es del pan! Y a lo mejor el que viene, el tapado, destapado, con copete, el próximo es del PRI...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 Miren, den gracias a Dios que me duele el cuerpo, de veras. Porque en otro tiempo nosotros éramos, también éramos insensatos, desobedientes y extraviados. Estábamos esclavizados. Escucha, tiempo pasado, verbo, tiempo pasado. Estábamos esclavizados. Es que no puedo. Tiempo pasado. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres. ¿Cuál era tu esclavitud? Espero que era y no siga siendo. ¿Sí o no? Todos estábamos esclavizados a algo. Tal vez estabas esclavizada a, a, a Brad Pitt. Y tenías el póster de Brad Pitt ahí. Le prendías veladoras. Ponías al santo de cabeza ahí. O no sé a qué pueda hacer. cuál sea tu pasión desenfrenada, no sé cuál es, estabas esclavo. Dice, eh, pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. ¿Esposos? Híjole, Señor. Por eso les dije, los tres temas están, ahora no había ni a cuál ir. Oren por mí para que la próxima vez les hable de la fe, les hable del amor de Dios. Sí. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor por los hombres, o sea, cuando se manifestó. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí. Entonces, ¿quién nos renueva? El Espíritu. Entonces, no digas, no puedo. Porque cuando dices, no puedo, ¿sabes qué estás diciendo cuando dices, no puedo? Estás diciendo que Dios es un mentiroso. Y te invito a que escuches la predicación donde hay cosas que... Dios no va a hacer nunca no va a mentir y no va a faltar a su palabra ¿sabes por qué digo cuando que, que tú que dices que cuando tú dices que no puedes dices que Dios lo estás haciendo mentiroso porque la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú dices no, no puedo entonces estás invalidando la palabra de Dios dice de la renovación del Espíritu Santo Que Él derramó sobre nosotros abundantemente Por medio de Jesucristo ¿Qué derramó abundantemente sobre ti? No, sigan la lectura, dice Por medio del lavamiento y de la renovación del Espíritu Santo Que Él derramó sobre nosotros abundantemente ¿Quién derramó sobre nosotros abundantemente? ¡Al Espíritu Santo! Por medio de Jesucristo nuestro Salvador Y esto para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, fiel es esta palabra, y escúchame bien lo que dice aquí, dice, acerca de estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído, ¿quiénes?, ¿quiénes son esos?, ustedes, no los que van a creer, ¿eh?, No los que van a creer que están allá afuera, que deberían de estar aquí adentro. Pero los que están, los, le está hablando a ustedes, a mí, dice. Acerca de estas cosas quiero que hables con firmeza. Para que los que han creído en Dios, procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, mis queridos hermanos, ¿vamos a rendir cuentas? ¿Por qué vamos a rendir cuentas? porque somos hijos de Dios eso es lo que empecé hablando somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo y por haber sido lavados en la sangre de Cristo vamos a rendir cuentas y si no hubiéramos sido lavados en la sangre de Cristo también rendiríamos cuentas pero peores cuentas peores cuentas por último quiero leer Primera de Pedro, 4, del 7 al 11. Escúchame bien. Primera de Pedro, 4, del 7 al 11. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús está cerca? EPRC. Estado Permanente De rendición De cuentas Primera de Pedro 4 Del 7 al 11 dice El fin de todas las cosas ¿Qué dice ahí? Se ha acercado ¿Es inminente la venida del Señor? El fin de todas las cosas se ha acercado Sed pues, prudentes y sobrios en la oración. Los invito a la oración el martes, 8.30 aquí. Sobre todo tener entre ustedes un ferviente amor. ¿Qué les hablaba yo el viernes? ¿De qué les hablaba? Que esta iglesia que era... ¿Qué iba a sentir la gente cuando viniera aquí? Amor, respuesta al necesitado Hay entre ustedes un ferviente amor Porque el amor cubre multitud de pecados Les dije, en esta iglesia No se juzga al pecador Odiamos el pecado Mas no odiamos al pecador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 La gloria y el dominio Por los siglos de los siglos Amén ¿Con qué termina este versículo? Con la alabanza y adoración ¿Ven mi insistencia? ¿Por qué la alabanza y la adoración? ¿Sabes qué? Si tú sirves Estás adorando a Dios Si tú hablas, estás adorando a Dios Si tú, si tú estás dando buenas cuentas ¿Qué estás haciendo? Estás adorando a Dios Todos aquí tenemos que rendir cuentas Yo tengo que rendir cuentas de todos ustedes. Por eso, les hablo como les hablo. Para que no digan, es que nunca me dijiste, nunca me enseñaste. Prefiero que te molestes y te retuerzas en el asiento y a lo mejor digas, yo ya no vuelvo a ir a esa iglesia, que ese pastor siempre me está aventando pedradas. Pues si las recibes es por algo, ¿no? Pero prefiero que por allá cuando lleguemos a la gloria a lo mejor de repente nos volvamos a ver allá y tú me digas, oye, gracias porque me hablaste así ¿eh? me cayó el 20 como 10 años después pero gracias porque me hablaste así ¿saben qué? mis queridos hermanos, hijos de Dios coherederos juntamente conmigo y juntamente todos nosotros con Cristo Jesús tenemos que rendir cuentas y Dios te está diciendo iglesia, si tú quieres ir a ese otro nivel Personal y en grupo Tienes que rendirle cuentas al Señor Tienes que vivir en un estado De EPRC Y no son EPRC ¿eh? <ríe> Engine pursuit Radio no. <ríe> EPRC Estado Permanente De Rendición de Cuentas Mira, si tú te levantas Si tú te levantas Cada día diciendo Todo lo que yo haga hoy está delante del trono de Dios y Él lo está viendo uh, créeme que tu vida va a tomar un nuevo nivel yo te voy a dar un consejo no te espantes de eso al contrario cuando tú lo haces tuyo ese EPRC tú te levantas y no te cuesta trabajo Al contrario, Dios, ¿qué más quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? Tal vez hoy en día tú estás en un estado en que digas, ay, yo me despierto y ya no sé, y empiezas echando maldicencias ahí a medio mundo y demás y todo, y, y empiezas tu vida y vas arrastrando el día, pero ¿sabes qué? Si tú te levantas con una conciencia que tienes que rendir cuentas, oh, Dios, va a hacer grandes cosas en tu vida. Porque ¿qué crees que va a ser Dios si Él ve tu corazón ve la intención de tu corazón y que dice oh mira mi hija me está dando cuentas ¿qué va a hacer Dios? ¿qué crees que va a hacer Dios? Sí, te va a recompensar pero ¿sabes qué? te va a dar más cosas porque el que es fiel en lo poco en lo mucho te voy a poner dices a lo mejor yo no tengo el gran don lo que tengas rinde cuentas de lo que tienes y Dios Va a ver tu corazón y te va a decir, mira, este es un buen vaso en el cual yo puedo poner más. Y entonces te da más. Y como tú ya vienes en un estado de rendir cuentas, rindes más cuentas. Y entonces dice Dios, más, y más, y más, y más, y más, y más, y más. Y de repente volteas a ver y de repente ya tienes una congregación me dice si ¿sí de dónde salieron esto <risa> miren yo los llevo en mi corazón y cada vez que los veo y los veo así y estoy orando y yo digo dios qué responsabilidad señor Yo les digo, Espíritu Santo, ¿qué quieres hablar tú, Señor? Yo no quiero hablar, de veras, yo no quiero, yo quisiera comérmelo, Señor, pero yo no quiero, Señor. <risa> yo quisiera sentarlos, amarrarlos así y darle cachetadas, ¿entiendes? Dame la Biblia a Thompson, Señor, esa grandota de letra hipergigante que le... Señor, qué responsabilidad, sabes que así debes de vivir tú, así debes de ser, sabes que Dios, qué responsabilidad, la sangre preciosa de Cristo en mi vida, limpiándome, que me ha limpiado, me ha rescatado, Señor, hoy yo sigo en estas disoluciones, yo sigo en estas cosas, Señor, oh Padre, qué responsabilidad, Señor, yo no quiero rendirte malas cuentas, Señor, Mira, yo te invito, cierra tus ojos y ponte de pie esto es bien fuerte, de veras, ¿eh? de veras, si esto puede llegar a ser nido, anidarse en tu corazón, el estado permanente de rendición de cuentas, tu vida va a cambiar en gran manera, vas a ser completamente otra persona, en tu vida personal, Con tu, tus familiares, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tu, tu, en tu trabajo, en tu empleo, en la escuela. Rendición de cuentas. No estamos exentos de rendir cuentas. Escúchame bien, no estamos exentos. Más vale que nos alineemos por la derecha. En la palabra de Dios. Mira, ahí en tu lugar... ahí en tu lugar dile dile al Señor perdóname Señor porque no he sido un buen mayordomo de todo lo que tú me has dado Señor Empezando por tu sangre preciosa Señor hoy quiero hacer un compromiso contigo No con esta iglesia ni, ni con el pastor Ni con nadie Yo quiero hacer un compromiso De que yo voy a estar en un estado Permanente de rendición de cuentas Contigo Señor Tal vez hoy en día no vea No vea la importancia de esto Señor Pero a la vuelta A la vuelta del camino Señor Yo sé que esto va a traer bendición a mi vida Porque al saber que tú estás Siempre Viendo Ahí en tu trono Todo lo que yo hago Oh Señor qué gran responsabilidad Perdónanos Si hemos hecho lo malo delante de Ti, Señor, perdónanos si hemos sido fríos o tal vez tibios y hemos estado jugando con el mundo y tal vez hemos caído en una pasividad. Yo ya no quiero eso, Señor. Dile en tu corazón, yo ya no quiero eso. Yo quiero ser carbones encendidos, consumidos por Tu amor. Consumido por el fuego de tu Espíritu Señor Ardiendo por amor a ti Señor Señor yo hago un compromiso De rendición de cuentas delante de ti Señor Por amor a ti No por temor a ti No Señor Sino porque te amo Señor Señor Tú nos dijiste la semana pasada Bogamar adentro Que habla de una intimidad contigo Y al estar en la intimidad contigo Señor Tú nos demandas Cuentas Porque nos amas Porque al saber que te tenemos que decir las cosas Y rendirte cuentas a ti Nos de alguna forma nos, nos tuerces el brazo Señor Nos obligas Señor A que nuestro camino sea derecho delante de ti Señor Gracias por tu amor Señor Señor todas estas palabras Estos versículos que hemos leído de tu palabra De Tito, de Pedro, de Hebreo Señor Son palabras muy fuertes Señor pero son palabras fuertes habladas en amor y yo las recibo así Señor en amor y yo te contesto en amor Señor Sí, mi Señor Sí, mi Señor yo te he fallado pero yo quiero hoy rendirte cuentas yo te pido que hay en tu lugar tú estés en lo íntimo tú y Dios tú y Dios, tú y nadie más olvídate del que está a tu lado, olvídate que si es tu mamá tu primo, el nano, el primo o sea, yo, olvídate de quién sea el que esté al lado tuyo yo te pido que tú empieces a decirle a tu Señor y a rendirle cuentas a tu Señor empieza a hacerlo ¿eh? no te esperes a, a, al ratito después de comer o al lunes que somos buenos para mandar las cosas al lunes no, ahorita empieza a rendirle cuentas a tu Señor y empieza a rendirte delante de Él reconociendo su supremacía su señorío, su, su reinado sobre nosotros y empieza a rendirle cuentas, decirle Dios yo he hecho mal esto he caído en esto Estoy en esto otro. No he podido soltar esto otro. He hecho esto bueno Señor. Creo yo. He utilizado este don. Empieza a hablarle al Señor. No necesariamente rendir cuentas. Quiere decir hablar de todo lo malo. Sino también de todo lo que Dios ha hecho a través de ti. Ríndele cuentas ahorita. Este es un tiempo de ajuste. O como decíamos antes, con, lo, con, con los bochitos, o sea, es tiempo de afinar, de poner a tiempo los platinos con Dios. De caminar al ritmo de Dios, rindiendo cuentas. Señor, escucha a cada uno de tus hijos. Escúchanos Señor Y perdona nuestras deudas Señor Perdona nuestros pecados Señor Y pone en nosotros Señor Ese derramamiento de tu Espíritu Que nos hace ser Buenos mayordomos De tu gracia Señor De la multiforme gracia de Dios Señor en el nombre de Jesús Señor, Tú nos estás retando como iglesia a ir a más y a más y a más. Y este tema es uno de ellos. Confróntanos, Señor. Cámbianos, Espíritu. Dile, transformame, Espíritu. Desaz todo en mí que no te agrade, Espíritu Santo. Rompe en mí toda iniquidad, rompe en mí toda rebelión, rompe en mí todo pecado. Señor, yo no quiero ser, como dice ahí tu palabra, esas personas, Señor, viciadas. Sino quiero ser una persona libre que te sirva, Señor, en libertad, te cuentas preciosas a ti, Señor. Mira, Señor, aquí están mis talentos. Se multiplicaron a, a, al 30, al 60 y al 100%, Señor mira mi Señor aquí están mis dones Señor Jesús llénanos de tu presencia Señor iglesia este es un tiempo de cambio escúchame iglesia es un, es un tiempo mantén tus ojos cerrados es un tiempo de cambio es un tiempo de confrontación es un tiempo en el cual Dios te está llamando en lo personal y como iglesia que cambiemos no seamos una iglesia más en el directorio Si no seamos una iglesia distinta Que el amor de Dios La misericordia de Dios Y la rendición de cuentas Sea un, una constante en nosotros E iglesia vamos a ir A mayores alturas en el Espíritu En la presencia de Dios Este año que se abre delante de nosotros Como decíamos el viernes Es un año para volar Más alto Más alto En tu Espíritu Señor Padre en el nombre de Jesús Bendice este cuerpo Señor Bendice este cuerpo Sella en nosotros estas palabras Espíritu Santo Que no se nos olviden, recuérdanos Señor, recuérdanos, estado permanente de rendición de cuentas, yo lo quiero para mi vida Señor, para mi vida Señor, amén Señor, gracias Padre. Gracias por haber escuchado este mensaje de AIDI.